¿Cómo te va Pablo? ¿Qué decís? Buen día Pablo, ¿cómo te va? ¿Buen día? ¿Me escuchás? Sí, sí, vos me escuchás Ahora te escucho bien, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien Bueno, bueno, bueno eh, eh, eh, eh, Pablo, ayer te, te, te, te ando mismo buscando por, Hablamos con Emiliano Martina Y este, por un, un, un Twitter que vos habías este, Tirado acerca de, de Los pagos, eh, ¿Cómo está esa situación? ¿Qué pasó con, con tu contrato? ¿Cómo lo habías arreglado vos? Eh, no, en realidad fue... Ya, el, el tema se solucionó, se terminó de solucionar la, la semana pasada. Eh, y bueno, como puse ahí en, en el tuit, yo había pactado una cosa, este, teniendo y confiando en la buena fe de, de la gente que había hablado ahí en Salte, y bueno, este, la verdad que... Eh, más allá de, de, de haber cobrado tarde y todo eso, lo, lo que más duele es la, la, la falta de respeto a la, a la confianza que uno, que uno le brinda a, a la palabra de la gente este, yo había firmado el libre deuda porque me habían pedido un de favor, este porque si no se le vencía el plazo y bueno acordé de, a, a cobrar esa última parte por medio de un, de un cheque, este, a cobrarlo en septiembre y Cuando llegó la fecha, el cheque no tenía fondos, y ahí empezó las cataratas de mensajes míos todos los días para saber cuándo cobrar, cuándo me iban a saldar la deuda, y bueno, este, así estuve hasta, hasta enero, escribiendo todos los días, día por medio, y era solo una persona la que, la que me contestaba los mensajes, a veces me clavaban los vistos, este, y más que todo la bronca mía es, es, es eso, ¿viste?, este, que uno confía en la palabra de, de, de la gente, de, sabiendo la, la situación del país, que está duro para todo el mundo, este, y bueno, tuve que esperar como cinco meses para terminar de cobrar este, este, lo, lo que me faltaba ahí de Salta. Claro, yo hablamos con Evi Martina este, por, sí. por este tema, eh, porque él también hablaba de una situación irregular, completamente distinta a la tuya, ¿no? porque bueno, el equipo eh, no, no juega, es, estuvo inhabilitado, esperaron que termine el femenino, después lo inhabilitaron, este es el Tucumán Bebé, eh, y digo, eh, ¿estas cosas eh, suelen pasar a menudo con los jugadores? y mira yo por, por lo que hablamos con, con varios jugadores, eh, pasa mucho, pasa mucho, y igualmente rescato una cosa que, que también publiqué en Twitter, que también es responsabilidad propia de, de los jugadores, eh, porque la mayoría pensamos por ahí en la situación de cada uno y, y por ahí por, por no querer molestar al club o por no querer ser este, hincha pelota, por ahí por, por decirlo de alguna manera, este, nos bancamos de estar dos o tres meses atrás, la gente de, de Petrolero el año pasado, seis meses atrás, este, y si nosotros permitimos que sigan pasando esas cosas y si no, no, no hacemos respetarlo lo que, que cada trabajador en su oficio hace. O sea, este, nosotros por más que seamos jugadores basque, vivimos de esto, tenemos una familia atrás o proyectos individuales que, que, que tenés que cumplir con, con pagos y esas cosas, y, y si, si te empiezan a, a retrasar en los pagos y nadie no da la cara y no te, no te dan una respuesta, este, se empieza a complicar todo. Pero vuelvo a repetir, creo que... Este, lo, los responsables también somos los jugadores que no, no nos ponemos firmes en ese sentido. Claro, en el caso puntualmente tuyo, Pablo, estamos hablando sí. con Pablo Bruna, estamos hablando de cuando vos jugaste en Salta Baje, ¿verdad? Sí. Bueno, en el caso tuyo vos firmaste una libre deuda este, sin recibir el dinero, ¿verdad? Claro, este, te repito, si yo la verdad es que jugué a tener en Salta, este... Me cortaron y ellos siguieron cumpliendo al pie de la letra, te diría. La verdad que eso también lo tengo que decir. Y por eso también este, accedí a, a firmar libre deuda sin haber terminado de cobrar y recibiendo un cheque este, a cobrar en septiembre. Pero se abusan por ahí de la, de la buena fe que tiene uno y, y después pasaron cinco meses para terminar de cobrar este, la última parte del sueldo y y teniendo yo que andar rogando para que me den una respuesta o que me pongan alguna fecha para, para tratar de cobrar. Eh, eso es lo, lo que más me duele. Claro, claro, claro. Pero finalmente eh, terminaste de cobrar todo. Sí, sí, sí, terminé la, la semana pasada. Este, creo que había algunos de los jugadores también en la misma situación, que no era el único, así que este, ojalá que, que, que todos terminen de cobrar y que este, estas cosas queden de paso mes. ¿Cómo se puede solucionar esto? Vamos a suponer, ya está, esto ya pasó. Eh, estás en otro club. Este club termina temporada, no, no le paga a Fabián Pérez. a Fabián Pérez, no a Fabián Pérez y, le, y le tiene que decir qué para que esto se pueda ir solucionando. ¿Cómo me podés repetir que no, no te escuché? Decía, ¿no? es ¿cómo se puede solucionar este tema? ¿Cómo, podés, cómo se puede eh, tratar de que esto no, no pase más? Digo, eh, ese club, el, el club que ahora me contrata a mí. Sí. Y llega a final de temporada me dé dos o tres meses. ¿Qué debería hacer yo, Fabián Pérez, este, para que esa situación no suceda? ¿No firmar el libre de habla y que el club no pueda contratar? ¿Contrata igual? ¿Cómo, cómo sería? Sí, este... Eh, creo que una de las cosas sería esa. También, este, por ahí este, tener un poco más de, de acompañamiento este, por parte del AEC y respetar a los clubes que cumplen y tratan de estar al día y, y de de todos lo, lo, los requerimientos que pide la D.C. Para, para jugar de determinada categoría, esté este bien, y una forma de respaldar eso es que los clubes que no cumplen al final de la temporada, eh, no sé, no, no puedan contratar jugadores, este, lo, lo que pasó con, vuelvo a repetir, los petroleros este año fue, fue increíble, entonces, seis meses debiéndole a, a los jugadores que habían este, terminado la temporada y ya tenía... ...el equipo para la próxima temporada armado... ...o sea... Claro. ...no tiene sentido... ...no tiene sentido porque... Este, hay, ...hay jugadores que no... ...no cobraron ni la mitad de la temporada anterior y... ...y ese club sale a prometerle... ...este... ...un contrato a... a jugadores que van a jugar el año siguiente... ...entonces... Este, ...en ese sentido me parece que estaría bueno... ...que los jugadores tengamos un poco más de... ...de acompañamiento de parte del ADC... ...y por parte nuestra de los jugadores... Eh, hacernos respetar un poco más este, con el tema de los contratos me parece, este, claro, darle un poco claro, más claro. De, de seriedad y, y, y ver cómo se puede hacer eso Pablo, bueno, gracias, queríamos saber este, el motivo del Twitter, que nos cuentes cómo, cómo está ahora la situación y charlar un poco con vos para conocer tu, tu situación, te agradecemos mucho el contacto no, no gracias a ustedes, este, también por, por el espacio para, para poder contar la situación Este, por suerte ya, ya se solucionó todo eh, repito este, no, no, no es eh, para caerle al club ni, ni a nada fue una situación este, particular que este, yo me sentí la verdad bastante defraudado y bueno este, la, pienso que, que la tenía que comunicar porque eh, me sentí defraudado a, a, la, a la buena confianza que deposité en la palabra de que algunas personas me soltaban, nada más. Un abrazo enorme, lo mejor para vos, Pablo. Bueno, gracias, Fabi, te mando un abrazo. Bueno, Pablo Bruna, eh, contándonos un poquito el motivo de su Twitter, eh, donde explicaba el atraso en el pago, finalmente quedó zanjada la deuda. Eh, bueno, sí, en algunas cuestiones obviamente que estoy de acuerdo y me parece correcto también su análisis eh, haciendo un mea culpa, no eh, de cómo a veces los jugadores tratan algunas algunas situaciones. Vamos a meter la pausa a la vuelta, hablamos con algunos de los protagonistas de la noche de hoy, continúa la Liga Nacional, Quimme frente a Hispanoamericano Quimsa frente a Atenas de Córdoba somos uno contra uno y estamos hasta las 13.